El tema de Mega Estadio lo estamos analizando. Quizás haya alguna novedad al respecto en los primeros cuatro meses del año que viene, ¿no es cierto? La idea este, que estamos manejando en este momento es: este, al Mega Estadio, aparte del techo, le faltan instalaciones adentro, el piso, etcétera, etcétera. Lo que vamos a licitar va a ser exclusivamente el techo. Con el fin de seleccionar el tipo de empresa, o sea, que vengan empresas especializadas en ese tipo de, de estructura. Y lo demás lo haremos con otra licitación. Una vez cerrado, haremos lo que falta adentro, incluso en las playas, y eso hay que hacer playas de estacionamiento, etc. ¿Qué características tendría el techo nuevo? Lo estamos analizando y ya hemos hablado con cuatro o cinco firmas especializadas. Vamos a tener que decidir、eh, todo adecuado a lo que está hecho, ¿no es cierto? Decidir el modelo, decidir el tipo de estructura y en función también hasta del costo, digamos, decidirnos qué vamos a poner.